noches amigos y amigas de la radio libre autogestionada estamos en otro programa de cotton crema Muy bien, estamos aquí, tenemos a todo el personal, Antoine Carr, el señor Tejón, Pau Pérrimo, a la mesa tenemos a Ana Table Warrior y yo soy Vittorio Gasman y tenemos un bonito programa sobre votar. Nos hemos adherido a la actualidad política y social y aquí estamos. Así que allá vamos. Estamos dentro, estamos dentro. Bueno, ¿qué tal muchachos? ¿Qué tal Antoine? ¿Cómo lo ves esto de votar? Ay, madre mía, la resaca electoral. ¿Resaca? electoral. Pero no por las elecciones solo. No, no solo por eso. Bien, bien, bien. Bueno, pues yo creo que han sido unas elecciones moviditas, ¿no? Y tenemos muchas cosas que decir sobre lo que es votar. Hay que decir, yo quiero empezar entrando un mea culpa como programa, porque esto es una emisora libre autogestionada de corte libertario y esto no va a gustar, pero aquí ...por lo menos en algunas de las categorías que teníamos en el jueguecillo este... ...todos hemos votado... En mi opinión, como gilipollas Algún sobre, algún sobre ha entrado, ¿no? Queríamos algún haber traído por lo menos algún amigo Para no ser tan tristes Algún amigo que, que, que si hubieses tenido como un auténtico valiente Pero no hemos sido capaces Entonces... Bueno, por algo será, por algo será ¿no? Bueno, por algo será, para mí es por algo malo Pero pero eh, vamos a ir hablando de eso No seas es tan duro, ¿no? Con nosotros, que algunos hemos sido obsesionistas Por lo menos en una parte, ¿no? Y plena conciencia ¡Jale sí, sí, eh, que se flagele! Yo, yo, yo, yo he <risa> venido he venido hoy aquí a flagelarme, queridos niños y niñas, niñas y niños, y, y me voy a flagelar. Es así porque, porque he hecho algo que no me gusta luego contaré mi experiencia. Por experiencias quería a empezar, de hecho yo, aparte de salvar al maravilloso equipo que tenemos aquí, eh, quería empezar un poco pues montando el, el bloquecito de, de, de con qué cuerpos habéis quedado, teniendo en cuenta de que somos aquí una serie de gente. Que, que Como a tantos otros La política de los políticos Nos parece una patraña Pues, ¿cómo se nos queda el, el body Después de, de, de haber ido y haber votado? Al fin y al cabo, a esa gente ¿O si sea, habéis pensado que los que habéis votado son otra gente? Cosa, bueno, no sé ¿Cómo se te ha quedado el body, Antoancar? Pues, yo creo que estamos un poco dentro de la vorágine ¿eh? Que es muy difícil Borágin. salir de ella Vorágine eh. <risa> Es una palabra muy guapa, deberíamos sí, usarla verdad, más mola, ¿eh? Sí. <risa> Pues, eh... ¿Cómo se me quedó el cuerpo? Pues con resaca electoral, como ya había dicho. Yo fui a votar en eh, un estado... <risa> con resaca, ¿no? Electoral. <risa> no, yo no, no creo que llegase la resaca, creo que todavía estaba por el empiece. Ah, ok. Eh, tuve que mirar la papeleta varias veces porque me rayaba mucho meter una que no era. <risa> sí. Y la verdad es que los resultados me han... Eh, me han parecido un poquillo un poquito lamentables, yo esperaba que fuesen a ser más más radicales. Pero bueno, en principio sigo la política en estos casos de echar a la bruja, echar a la bruja y es una y estamos política. un poco en el camino, ¿no? Sí. Y eso me congratula un poco. Echar a la bruja ha sido una motivación, eso, eh, sí, para lo mí más. lo que me me gusta mucho echar a la bruja. No, me Sí, ¿no? Me gustaría que hubiese merecido más la pena ¿Y qué, qué, qué esperabas? un poco, ¿Cuáles eran tus expectativas? Pues yo es que tengo unas expectativas muy bajas porque me parece que la mayoría del electorado es básicamente gilipollas Muy bien, Porque me parece democracia? que la mayoría de España es básicamente gilipollas, en Madrid hay muchos gilipollas <risa> Así tenemos los resultados que tenemos Y pues es que La suda pero, pero, estar pero... pero es que sois gilipollas ¿Cómo se os ocurre? ¿En qué país vivís? Pero y... tú estás aquí, te has quedado aquí, no te has ido No, estoy aquí una... Tengo que ir a mi, a mi puto reducto De irreductibles galos Pero es que esto es insoportable Eh, yo voto mucho por, por eso, por echar a la bruja Y porque si votan los gilipollas Pues tendremos que votar los menos gilipollas Para que la cosa se equilibre un poquito Un poquito, ¿no? Sí. Pero yo tengo una pregunta Si el, el, en el sitio donde todo el mundo es gilipollas El gilipollas que se queda y no se va corriendo Es más gilipollas <risa> <risa> Como de eso del país El país de los ciegos, el tuerto es el rey Pues aquí no, el país de no los gilipollas la medio, gilipollas <risa> Bien, bien, bien. Bueno, yo, yo tuve yo tuve una mala experiencia, ¿eh? Tuve una mala experiencia. Hacía mucho que no iba a votar. De hecho, estaba empadronado en... en muy lejos de donde vivo ahora, pues está empadronado el barrio en el que crecí, y encima fui el más gilipollas en este caso porque fui a hacer una cosa que me da pena hacer, porque no, no me gusta votar, me parece un sistema absurdo y me parece participar de una mentira, ya me soltaré un poco el rollo más tarde, y entré ahí completamente de, desorientado no eh, O sea, más, más perdido que con, con más tacto que un ciego en una orgía Yo iba mirando las papeletas Esto como es, ¿dónde voto yo? Pero ya iría rápido el apoderado de Pepe, del PP Precisamente Además, Es que vi una cara amiga Yo estaba ahí como diciendo esto como era y, y vi una cara amiga Pues y y me dijo, a no, no, esto se tiene que mirar así yo como, ay, qué persona tan baja Y, y era del PP <risa> qué, qué, qué, qué puta mierda, la verdad Y, y no, yo, me he quedado triste, ¿eh? me he muy triste Y además he estado reflexionando sobre por qué he hecho mal Yo solo voté en la ciudad porque, bueno Pues al fin y al cabo el rollito de Ahora Madrid Pues se decía por primarias Conozco alguna gente que está dentro como todo el mundo Y, y bueno pues pues pues lo hice luego la verdad es que la gente que acabó saliendo en la lista y que van con la, con la viejuna esta pues pues bueno no son eran de los que menos me gustaban de los que se presentaban pero he pasado por el aro y, y llevo flagelándome una semana y vengo a a cotton crema a seguir flagelándome ¿Y cómo fue el periodo de reflexión previo a decir venga voy pues el, el, el periodo de reflexión fue, eh, encendí el, el agua caliente de la ducha me, me, me desnudé empecé a sangrar por todos mis orificios en posición fetal Y, y, y esa es la imagen, ¿sabes? Germán con, con pequeñas, era un poco Carly, sí. Germán con pequeñas, yeah. yo cuando voto me salen estigmas, <risa> efectivamente. <risa> estigmas Pero más, sí, sí, sí, sangro por mis orificios de de, de, de, la, pura, de la pura depresión. Así fue el periodo de reflexión. Yo creo que te lo trataba muy en serio, eh. Me demasiado, vengo a decir que eso está mal, que no hay que tomarse en serio. Es que es que soy soy patético. El médico te voy haber dado un, sabes, un típico ticket aquí, no, este chico no puede votar ¿sabes? físicamente. No, no puede votar, no, el médico me tendría que haber dado un pastillazo, porque yo lo que tengo que hacer, bueno, normalmente es que no voto y me quedo mucho más contento, pero lo peor de todo es que yo he votado porque porque me da pena, porque si por, yo por mí no, no he votado, desde luego, Pero, joder, luego pienso en la mierda que es Madrid y digo, pues aunque vaya a ser otra mierda, pues a lo mejor hay una gente que lo va a pasar un poco menos mal y, y me da penica. Y me da penica, pero es no. un sentimiento cristiano y de esto de la penica, que además arregla un cachón muy pequeño. O sea que fatal, bueno, no, pero fatal. Pero ese cachito lo arregla. No, pero luego es una manera de... De, de dar tu apoyo a que no se arreglen cosas más grandes a figurar ahí una lista de bueno yo he pasado por el aro cierto ¿Qué? es yo os quiero contar mi, mi momento de ir a votar también habla por favor ¿te Facebook parece ¿Qué? que pongamos una canción cancioncica primero que luego van a venir los momentos de ir a votar y nos lo cuentas después? venga dale ¿qué cancioncica viene ahora Ana Ward? viene Death Con 2 tu monsergas gracias Ana Ward pero ¿Eh? no te A prisa, Ah, uh, pero... Uh... Por el amor de Dios, huya. Uh, oiga. <risa> www.232centigrados.noblogs.org Para más información, atentas al 2 de junio. Ya está. Lo hizo. Ya se ha deshecho de un vecino ruidoso o de un cuñado al que envidia, o de su propia madre, ¿por qué no? Pues ya sabéis, atentos al 2 de junio para desvelar este misterio. Porque aquí, en lo que estamos en la mesa, tampoco sabemos muy bien de qué va el tema. Pero ya lo sabremos. Y nada, lo que habíamos escuchado antes era Defcon 2, el tema sus monchergas de años mozos de, de activismo hasta que el grandioso líder que nos lleva todos por la mano del camino de la lucha política, pues consigue un puesto de diputado y nunca más se le vuelve a ver el pelo. Así que ya sabéis, sin líderes cada uno puede ser un jefe. ¿Y, ¿Y era acaso coincidencia que trajésemos un tema en los DevCon2? No lo sé, ¿por? ¿Habrá una <risa> cosita 2 últimamente? Porque... Algo ha pasado, algo ha pasado eh, no. el, el MC Strauberry Ha sido detenido Y de hecho un, un amiguete Colgaba algo muy muy bien pensado En las redes sociales Que decía que bueno, Strauberry tuvo un poco su momento de gloria Con su grupo Digamos subversivo Que es Defcon2 Eh, en cuando todavía, digamos Generaba movimiento Tenían esa cosa como de movimiento de base y El tema del Escuadrón de las Sombras Pero es verdad que de un tiempo a esta parte Se había convertido un poco en caricatura de sí mismo Y resultaba como bastante inofensivo E incluso un poco réfor Pero al detenerle Un poquito réfor sí, es, es, es, Yo le respeto mucho <risa> Tú eres Sí, yo Bueno, o sea, sí. yo veo que firmaron ahí, han estado vendiendo discos, se fueron diciendo dogmatofobia, que no deberíamos volver, porque cuando llegas a partir de un momento te quemas, luego volvieron. Está un poco, digamos, trillado su rollito. Eso es cierto. Digámoslo es cierto. así, perfecto. Pero el caso es que lo cierto es que esto reafirma, o sea, hasta qué punto la represión es es es tanto estúpida como, como extrema, ¿no? Porque detienen a un tío que, que yo creo que a mucha gente ya nos parecía meramente, pues, un poco... No, no de lo más radical desde luego y parece ser que no, no, no quieren dejar no quieren dejar ninguna cabeza al aire entonces toda no nuestra no, no, no, no. solidaridad con Straberry sí, al que Vitorio Gasman cuidado. respeta mucho y, y bueno pues todo nuestro asco hacia la política de, de represión pero no solo de strawberry sino todos los detenidos de la operación Pandora cada persona en Twitter que es detenida por un comentario pues inofensivo o no ofensivo con un poquito de poner práctica la libertad de, de expresión y que he cortado antes a Anna word dinos cuáles fueron tus impresiones a votar, por favor Sí, cuéntanos Ah, nada, yo os iba a contar lo de que eh, yo fui a votar de una manera muy particular que es que voté a, a... solo a la alcaldía pero mi amiga... tengo una amiga que no vive en Marruecos y no podía votar porque no le había llegado el voto Y entonces voté por ella Me acompañó al colegio electoral que me tocaba Y le di mi voto Y bueno, esto, pues que es una cosa, una práctica Que también debió ocurrir, por lo que yo he leído Bastante dentro de... Sí, porque ha habido muchos problemas con la gente Que está en el extranjero Bueno, tú lo no conoces en algún caso Mi hermana, que por sea. ejemplo, directamente Vio que era más fácil Pillarse un vuelo a Madrid Que votar desde donde estaba viviendo Entonces, las cosas son así, ponen muchísimas trabas tanto a los extranjeros que están en España para votar como a los españoles que están en el extranjero que quieren votar. O sea, todo burocracia y ponen muchísimas trabas. Y muchachos, ¿cómo os quedasteis vosotros? Pau Pérrimo, ¿cuáles son tus impresiones? Yo, yo, fui a votar, yo fui a votar, pero sin... Bueno, especial ilusión por la señora esta que de, de no conocerla... A, y ver sus vídeos y tal, dije, hostia, esto a lo mejor por lo menos una vez en la vida. Pues la verdad es que muchas veces no. Y también eh, por los colegas. <risa> Me acabo de volver de fuera y era un momento de Fuiste a votar en grupo. Sí, fuimos eh, dos, no nos quedamos nosotros tres. Y luego fuiste de cañas. Exactamente. Es. Sí, sí, Exactamente. sí, sí, sí. Cuando dice señora esta no hablas de Esperanza, No, Rey, ¿no? Hablo, hablo de Manu. No, Hablo de, de mano, mano okay. pues Oye, eh, lo del Twitter y tal Es que el otro día la, la, El hijo de la Pepa Que es la la concejal de Barajas eh, Gabriel Picazo Torero, hijo de la nube 39 de La lista de Cifuentes ¿Cierto? Se soltó una cosa Que si se suelta cualquier otro Dice, os querremos convertir en abonos para cunetas, hablando de votantes y de Podemos. Sí, lo oí, lo oí. Sí, Cierto, sí. es... La guerra la, la, la guerra la ganaron los malos, sí, sí, Entonces, y todavía no. estamos pagando. En, en mi barrio hay que votar, macho, es que si no... <risa> ¿Es de tu barrio este en concreto? Claro, es el hijo de la concejala. <risa> Mamá. <risa> claro, es que... O sea, ejemplos como este es el que a mí me han llevado también a votar, no solo esta vez, sino otras veces, Porque, claro, yo lo que tenía es una sensación de déjà vu muy grande, de volver otra vez, yo voto en mi mismo colegio, entonces llegas ahí, el colegio donde has ido de pequeño, como que repites un ritual, los mismos sentimientos contradictorios y siempre yo he ido a votar con alguna excusa, en plan, de estar, puede ser la guerra de Irak, puede ser... ¿Te eh... llevas ¿Te llevas alguna chuleta? ¿Rememorando tus viejos tiempos? No, no, tengo escolar, todo, lo tengo todo aquí. No, no ahí, todo ni, ahí no hace falta ni chuleta, eran los tiempos buenos los que ibas ahí a, eso, a, lo loco. a jugar no. fútbol ya está. En fin, pues volviendo a la, la guerra era o ese el aborto, el derecho a la diversidad sexual, o es vamos a echar al PP, vamos a ver qué pasa con Podemos. Siempre hay algo que dices, venga, va a merecer la... la la pena votar ¿no? y luego lo que ocurre es que cada X años vas a hacer otra vez lo mismo nada prácticamente ha cambiado y simplemente estás construyendo el status quo manteniéndolo ahí que nada cambie entonces es es una sensación un poco jodida yo creo que es peor yo creo. pero por el aro que siempre paso yo creo que es peor porque yo creo que las cosas cambian pero cambian a peor Y, no, y esos cambios no tienen nada que ver con lo que has votado en absoluto, las no. cosas cambian porque los bancos deciden, bueno, pues vamos a dar otra vuelta de tuerca a las bueno, gargantas de estos eso pueblos es, pringados ahí está la CBE diciendo que, que mucho joda colado, que qué vas a poner exactamente, ¿No las declaraciones Sí sí sí declaraciones bueno, y, y que joder, es muy probable que para las próximas elecciones todas las cosas que no hayan hecho digamos, imaginemos que sale Podemos con, en las generales también con un gran poder todos los errores que hayan cometido, los van a pagar, todos los errores, todas las cosas que hayan hecho buenas también las van a pagar y es muy probable que volvamos a tener otra vez a la derecha, o sea, no lo sé, pero que en fin, que votar es, eh, es una pena, es una pena hacerlo, pero al en un final poco, siempre voy. En un poco mola votar. <risa> <risa> bueno, muchachos, hoy hoy yo lo siento, Para mí es un programa triste, ya lo he dicho y, y algo más de impresiones, chicos, ¿cómo lo veis? poquito más, Anna Wall? yo creo que hay que esperar un poquito no soy Anna Wall por cierto, claro que no es eh, que Anna Wall ha amagado pero ahora la damos paso eh, yo creo que hay que esperar un poco, hay que ver las alianzas que se hacen, hay que también pensarse como de bueno son las alianzas cuando realmente pues no es tan, lo que se defiende <risa> ahí azar, es que no es la mayoría una... realmente lo que están ahí tactando, pues Es que a mí el problema no bueno. es ese A mí el problema es que me parece mal que la política la hagan otras personas por ti La política es la cosa de todos Es la cosa de, de, del social porque qué lo tiene que hacer otra persona Sobre por ti? Sobre todo mí? los gilipollas por ti No, es que aunque no fuesen gilipollas Prefiero ser gilipollas yo y equivocarme a que lo haga otro gilipollas O aunque sea alguien muy listo Pues da igual. participando de ello Pues mal, bueno, efectivamente mal, Yo vengo eh? aquí a autoinmolarme Esto pues, es así Pues sí, si bueno, dando, pero tú pero bueno. también tú también sabes que también puedes ir votar y luego seguir haciendo tu lucha, seguir haciendo tus Sí, cosas pero es en un poquito contradictorio. Es contradictorio. Es contradictorio como muchísimas de las cosas que hacemos y sí, también hay, como hay que claro que... las cosas que hacemos que bueno, que si tuviésemos una alternativa tan real y poderosa para oponerla, pues a lo mejor estaríamos totalmente haciendo lo que no debemos. pero Nos sentaríamos, ¿no? <risa> Nos sentaríamos. <risa> ¿Ana? ¿qué? No, yo solamente iba a añadir que a mí me parece que, que en una parte votar es una mierda y que ha sido una mierda ir a votar, pero que hemos votado, los que hemos votado yo creo mayoritariamente a una unidad popular, no ha sido rollo votamos, o sea, ¿cuántos de vosotros levantando la mano habéis votado a la comunidad? Todos menos tú y yo ¡Sí! <risa> Pero hay un porcentaje ¿eh? de gente que bueno. no ha votado Ha habido mucha gente que ha votado sí, a la alcaldía sí, sí, Porque era un... Esto es un 40% casi sí. sí, Porque era había... un intento de un poco otra cosa Era un intento sí. de otra cosa Y yo sí sí que la verdad es que no creo mucho en el voto Por no decir nada, no sé por qué hemos hecho un programa sobre esto Pero pero dentro de lo que cabe, una uni... no, no sé, ¿qué pensáis? Pues yo pienso que vivimos en un momento en el que... La sociedad de masas, que es una sociedad en la que la política de base se hace muy difícil, la, la sociedad del espectáculo, está muy refinada. ¿Y qué pasa con un movimiento de unidad popular? Que llegan, se hacen unas primarias a través de internet, súper abiertas, donde puedes votar a cada candidato. ¿Y quiénes acaban saliendo? Pues acaban saliendo dos que están medio bien y el resto de la gente que hay en esa lista son Izquierda, Unidad y Podemos. Y toda la gente que era realmente mucho más activismo de base, de base mucho más alternativa, no han salido porque es que eso es con lo que juega el Pablemos, con que el Pablemos es, yo no, o sea ganando elecciones me da la impresión de que va a ser un mierda, pero ganando primarias, ese, ese pibe es el amo porque lo que hace es manejar pues saber que al final van a pinchar más en internet sus colegas entonces porque... ha sido un poco un paripe, esas primarias han sido un poco un paripe, porque al final la lista es la lista de Pablemos ha salido lo que, han salido quien mayoritariamente quien él quería. Adelante. Parafraseando a mi querido amigo Tejón Münster. ¿Es soy yo? <risa> <risa> Es el himno sapo. <risa> Ese pibe es el himno <risa> Dios me encanta. Con esta conclusión yo creo que podemos pasar a, a, a otro tema, ¿no? Sí, vamos ya, a esto lo he traído yo para redimirme, redimirme por haber votado a Manuel <risa> Eh. ¡Manuel! Manuel ¿Manuela? ¿Qué te he votado a Manuela? Yo tú. Bueno, este tú. es un, un grupo eres, de unos mexicanos de un sitio donde no hay donde no hay una Manuela, donde si cabe el sistema electoral está más jodido que aquí que es México y bueno pues es un grupo de punk mexicano que se llama herejía y aquí está su tema abstencionismo. ¡Manuela! ¡Manuela! ¡Cuánta No voy a no voy votar Para que formarme si no voy a ganar No voy a las cunas, no voy a votar Para que formarme si no voy a ganar cerdos no vaya a la izquierda ni a la derecha no soy un puguete de los perlos to'a la bandera. ahora tenemos con nosotros tenemos a otro Pablo que no es el Pablo Chungo no es el himnosapo, tenemos a Pao Pérrimo, cuéntanos que nos traes buenas, pues eh, no, no es sé el himnosapo, pero vengo a hablarlos de, del, de, del tatarabuelo eh, ideológico de los himnosapos sí, el sapo himnosapo mayor o sea, el himnosapo del que nacieron todos los demás Posiblemente Estoy, estoy hablando de, de un hombre que, que no se conoce porque, O no se conoce tanto como su, a su tío Que era Freud Era el sobrino de Freud Y fue casi tan influyente como como Freud ¿Alguien casi tan influyente como Freud? Que no es famoso ¿Cómo es eso posible? El hombre de la sombra Porque el tío la verdad es que no era nada carismático <risa> El tío era un tío de, de, de sombras de, de tejemanejes en las sombras mm este señor eh, pues eh, empieza a empieza a darse a conocer eh, era era el agente de caruso del, del cantante cómo se llama este ¿Es el, el eh, perdón Eduard Bernays, Bernays, el sobrino americano de freud este señor eh, pues eh, adoptó bueno por supuesto conocía mantenía contacto con su tío y conocía los descubrimientos de su tío de ...de la racionalidad, del ser humano, el demonio que llevamos dentro y... ¿En qué quieres cuidarte a tu madre, básicamente? <risa> Sobre todo eso. Seas de cualquier género que seas. Y eh, entonces eh, estaba allí en Europa, de gira con Caruso... ...y le metieron en eh, la propaganda yankee cuando... ...en la Primera Guerra Mundial. Ajá. Entonces eh, este tío pues lo hizo muy bien y ya se fijaron en él y... Y este que estaba utilizando, o sea, con la propaganda Yankee, utilizaba las técnicas de, de su tío, ¿no? De, pues vincular eh, de, deseos internos con los objetivos de la campaña propagandística. Apenar sí. a lo inconsciente, claro. ¿no? Las cosas hay oscuras que tenemos de todas sí. Todas. Sí. Sí. Yo tenía entendido que este tipo es de los máximos responsables de que Estados Unidos entrase en la Primera Guerra Mundial. Bueno, de que entrara con buen pie, al menos, de que de que fuera bien recibido. Claro, claro, entre la opinión pública que Exacto, de eso no. se acaba él de el Uno de los responsables del Comité de Relaciones Públicas... Bueno, Relaciones Públicas todavía no, de propaganda. No está mal, ¿eh? Porque venderle a millones de personas unas zapas es jodido. Pero venderles a millones de personas que vayan a matarse a una trinchera... Os traemos democracia. Eso es level 2.0. Claro. O sea, el tío iba de que esto os va a molar, ya veréis. Vais a hacer un mogollón molido. Ya morir. no vais a poder dejar. <risa> Efectivamente. ¿Cuándo no, haces pop? Hasta hoy no hemos hecho stop. Estamos comiendo... De su humanita todavía pues este señor se dio cuenta de que las eh, enseñanzas de su tío eran muy pero que muy efectivas y se dijo pues si esto lo puedo hacer en guerra no todavía lo puedo hacer en paz y volvió a Estados Unidos se montó un gabinete eh, de, se, se, de relaciones públicas esto es un término que se inventó él mm. fue o sea el primer eh, la primera persona que utilizó este término Porque propaganda era como de los alemanes, ¿no? Como los alemanes también hacían propaganda Dijo, ah, espérate, espérate, espérate Yo relaciones públicas Que suena como guay Es público, es <risa> guay Claro, claro Y son relaciones que relacionarse mola Entonces como el tío ya estaba Yo a este tío le ponía a manipular las masas, ¿no? Entonces como había funcionado también bien en, en Europa Dijo, esto esto vamos a hacerlo aquí Y el primer experimento así drástico que tuvo Porque en ese momento eh, fumar eh, uh -huh. para las mujeres era tabú Eso es muy guapo, esto. Eh, le vino una tabacalera y le dijo, oye, tú que has hecho también allí las cosas, ¿Por qué, no, ¿por qué no trabajas en este tema? Y dice, a ver, déjame. Se lo llevó, se contactó al mejor eh, psicoanalista de Nueva York del momento, porque su tío estaba en, en casa, en Viena, y, y eh, el, el psicoanalista le dijo pues que las mujeres no, no fumaban porque era un símbolo fálico pero que si vinculaba el cigarrillo con, eh, con como un desafío de la autoridad de, de masculina un arrebatamiento del falo claro, fálico claro, ¿no? sí, la en, polla para mí la polla para mí exactamente ah. ahí ahí fuman dijo así ¿eh? bueno pues en eh, la pared en el, la cabalgata de Thanksgiving de de, de ese año se buscó unas cuantas mozas de buen ver y estatus. Estamos hablando como después de la primera mundial, o sea, sí. años 20, súper pronto. Sí, bueno, antes, ¿no? No sé. Sí, ¿no? Antes. ¿20? Acaban el 19, pues debe ser años 20. Y eh, y las convenció para que se llevaran ahí unos cigarrillos escondidos Y en un momento dado eh, la sacaron todos a la vez y se pudieron fumar, que esto estaba como, oh Dios mío. Entonces lo tenían ahí todo preparado, la prensa eh, captó el momento y además el tío tenía la frase pre eh, preparada, ¿no? O le dijo a las señoras que utilizaron esta frase que era como, quiero una forma de protesta eh, y que estaban encendiendo la antorcha de la libertad. Wow. En Nueva York con la Liberty ahí que chung, o sea, juntó dos movidas que es muchas veces lo que hacen los anuncios, te juntan dos ideas que son como, digamos, positivas, o sea, feminismo, libertad Exacto. y te lo, o sea, nadie... a, a consumir, a chupar cigarros que además dan cáncer. Nadie se podía, nadie se podía resistir, ¿no? A, ah, a, claro, ¿Quién, si es que ¿quién se ponen contra, era. ¿Quién se pone en contra, que eres un eh, no crees en la cualidad? ¿sabes? Tal, tal. cual. Y eh, Y fue un boom, o sea, no solo en la prensa mayor sin, o nacional, sino internacional, que captaron el momento, esto tuvo repercusiones. Y a partir de entonces, eh, la venta de cigarrillos a mujeres... Eh, tiro para arriba, cosa loca. Hombre, lo brutal de esto es que es exactamente igual que los anuncios de ahora, ¿no? Te sacan ahí el pibe, dejo mi trabajo, me voy a la montaña, eh, soy súper libre, soy súper libre en Milán, Robert, de puta madre. Claro, en el que me he gastado toda la pasta del finiquito y ahora voy a comer gusanos en el desierto. Es un poco así, ¿no? O sea, es una idea que ha continuado hasta nuestros días. Pero estamos hablando de votar, ¿cómo se relaciona eso con el voto? Eh, bueno, es que eso fue el primer... El, el sapo estaba creciendo, eso es su, su, su pubertad. Y va pequeñas batallas. Entonces ahí, claro, la gente... O sea, la, la las, eh, las corporaciones americanas fliparon en colores. Dijeron, ¿quién es este señor? Que todo lo puede hacer, ¿sabes? Por nosotros y que puede cambiar el comportamiento de las masas. Y él ya se estaba flotando ahí las manos. Y eh, pues... Eh, continuó con esa con ese tenor y la gente le venía ahí a preguntarle. Vendió mil movidas, me imagino, ¿no? Hizo campañas publicitarias para todo Dios ¿o? sí, eh, pues eh, entre otras muchas cosas, otro gran hit eh, esto ya fue bastante después eh le vino un presidente, mismo, un presidente bastante popular ya que llegamos a votar un poco, ¿no? Sí, este este fue el primer momento en el que la política y las carreras usa eh, las relaciones públicas. Es la política, la política y la publicidad se juntan la publicidad ya existía, pero este señor tenía el enfoque, el enfoque de su tío, ¿sabes? Uh -huh. De juntar... La publicidad el... absorbe sesos, vamos. La, eh, o sea, lo que este tío descubrió es que si quieres vender más, lo único que tienes que hacer es vincular el producto con eh, deseos eh, eh, subconscientes uh -huh. y ahí lo petas. Ahí lo petas. Ay, lo petas. <risa> <risa> y entonces, ¿el momento que se une con el voto cuál es? Eh, bueno es que este señor eh, continuó sus relaciones con todas las corporaciones eh, incluso después de la del crack de la bolsa que los dejo todos un poco tiritando eh, montó un pifostio que que, que era el futuro era la exposición mundial eh, en estados unidos eh, la del, vein, de, del 24 de, del tren hombre oh, no, de no si fue después del no, crack creo que fue, bueno, no tengo ponte que son 30, 39 en Nueva York eh, es el 39 en Nueva York 39. hizo la exposición y, si no te y el, te, el tema el tema no me equivoco, <risa> confía en mí el, te, el tema de la exposición era eh, como la democracia real iba a llegar a través del consumismo sí. eh, como las compañías es eh, las compañías amer americanas iban a poder satisfacer eh, el el eh, los deseos de los consumidores porque ya era como ya estamos viendo que no son ciudadanos son consumidores hay que tratarlos como, como consumidores. consumidores para tener eh, felices y dóciles a las masas les damos lo que internamente subconscientemente desean se me relajan no se me vuelven locos como se como pasó en Europa y con los nazis o y con los comunistas también, y con claro. los comunistas previamente o con la república en España, más lejos que también era un régimen democrático pero muy anticapitalista no, muy no pero ligeramente anticapitalista y eh, pues nada, y las compañías americanas están súper contentas porque <risa> necesitaban tenían, estaba totalmente industrializado, tenían que vender un montón de mierda que además era un momento en el que eh, era el New Deal, ¿no? era Estaba Roosevelt, entonces había llegado un régimen estatalista en Estados Unidos, una especie de socialdemocracia que estaba un poco salvando la peña de la Gran Depresión y, y se estaban un poco las compañías, porque es al final de la crisis, entonces las compañías estaban diciendo «esta gente se cree que la política les va a salvar». «No, no, les vamos a salvar nosotros, la llena el motor». <risa> Sí, no, Roosevelt se, se pronunciaba en ese aspecto, o sea, él eh, hablaba de, de máquinas de felicidad, máquinas productoras de felicidad, que además de petar la de subir la economía a tope, eh, pues iban a ser felices y controlables. Las personas eran máquinas los de Los consumidores, ya no eran ciudadanos, ya esto no eran ni personas. Puedo, puedo decir una cosa, esto me recuerda bueno. mucho a cuando nosotros, los, eh, la gente que vamos en metro, pasamos de ser pasajeros a clientes, ¿os acordáis? Cuando lo decían en la megafonía, queridos pasajeros, no, no, no, pasamos a ser estimados clientes. ¿En serio? Uy, eso en pasó. Eso wow. pasó hace un par de años y sí. a mí me llamó mucha atención. Hombre, cuando empezaron, vale. cuando cambiaron ya el nombre a Sol por Guadalajara Fonsol, algo ya era <risa> No, pero lo de pasajeros y clientes fue mucho antes, ¿eh? fue un añito antes. Hombre, y en general, toda la, toda la tónica de Apple es totalmente esto, es rálego. Mmm, Alegua tu deseo y tu deseo es este, lo creo para ti y te lo ofrezco. La el... pantallita brillante, el acabado luminoso, ¿no? Ese rollo. Todo, sí. todo, todo lo moderno, que no necesitas. Soy joven, soy, eh, soy lo, yo A mí me sigue pareciendo curioso que es que está hablando de publicidad en un programa sobre votar. Porque es que al final las campañas para votar son exactamente iguales, ¿no? Pero es que, eh, sí, bueno, Roosevelt tenía... No, no quería, o sea, crear una democracia controlada por la élite política, o sea, entonces eh, de hecho hemos eh, como decía antes continuado en esa tónica hasta ahora mismo. Te decir Pim Vo propuesta. votar propuesta Exacto, pim pam, Estás votando un producto ¿Estás votando Sí, un producto. por supuesto, o sea, ¿qué más te da? Coca-Cola, PSOE o Pepsi <risa> sí. Pepe Pero... Pepepsi <risa> Nosotros votaremos a frigo y cola Y lo sabéis <risa> Frigo Podemos Claramente, es mejor beber agua <risa> Sí hecho, Hay un documental brutal sobre esto Sobre una campaña que hubo Eh, acerca de de un equipo, es que ya no me acuerdo si es en, en Ecuador, en Bolivia Bolivia, Bolivia ah, sí, sí, sí. Eso, ese documental es brutal, o sea, si no lo habéis visto vedlo My, name is es, cri crisis, ¿no? My brand is crisis My brand is crisis Mi marca De hecho, crisis. de hecho esos tíos aparecen en el en el porque todo esto que estoy hablando viene en un documental de que se llama Centurial of the Self. Uh -huh. Esos tíos de My, uh, Our Brand is Grace. Vamos a explicar un poco son notas que se van a a Bolivia hacer una campaña electoral sin tener ni idea del país y que lo enfocan totalmente como una campaña de publicidad pues de marketing sí. pues estos tíos aparecen en el en el centro ¿ah ¿sí? sí? sí, sí, sí uh -huh. en el último capítulo o algo así aparece el calvito que dice como Muy o sea, boliviana. el calvito de, de crisis que sale cuando ya cuando se le revelan los ¿dónde era? Ecu no, en Bolivia en ¿no? Bolivia eh, cuando consiguen las elecciones por un poquito ahí rascado de os hemos engañado Eh, luego dice como, hostia, yo no sabía nada, no sé qué ese tío ya salía eh, en eh, o sea, estaba en el negocio de las relaciones públicas y la política a tope desde el principio ¿Cuán, ¡Cuánta mierda! <risa> Eh, pues ahora tenemos Wow, ahora viene un temazón ¿Qué Eso. temazón viene? Temazón como comezón Temazón ahí, como comezón llega, llega el verano, el, calorón, el, el calorón. calorón ¿Cuál es el tema, Antoine? Pues es eh, un tema que es básicamente Alguien que es prácticamente un producto de consumo Chungo Que bebe demasiado <risa> <Sí>. <risa> Un producto de consumo ella, ella se consume así sola, vamos con el caloret El caloret El caloret el caloret, el caloret, oye. Oh yeah. ¡Otra vez! El caloret, el caloret, el caloret, el caloret falles. El caloret, el caloret, el caloret, el caloret falles. Tenim que buscar la llegada de la arribada de Festa Fallera para que todo el món vin a València a disfrutar les falles. ¡Otra vez! El caloret... El cabret, el cabret, el cabret, el cabret, el, el cabret. ...construir un rayo láser dirigido contra un planeta del que ni hemos oído hablar. A mí no me mires, nena. Yo boté a codos. Y ahora, en Brico Consejos, cómo construir un sistema electoral de mierda con Antoine Carr? Hoy en Bricocotón tenemos cómo crear un sistema electoral de mierda Vamos a empezar por eh, el primer componente El primer componente de nuestro sistema electoral de mierda son unas listas cerradas y bloqueadas Te obligan a votar a partidos políticos cerrados la puedes conseguir en tu rico tienda de, de comprar mierda. movidas de confianza Vale, la segunda, eh, el segundo elemento que necesitamos para esta mierda de sistema <risa> Es la circunscripción provincial En ella se trata de que cada vez que uno mm, eh, realiza su voto Se cuentan los votos por provincias De estas provincias salen, por ejemplo... Para el eh, Congreso de los Diputados, dos diputadas por provincia y el resto según la población. ¿Eso significa que si vivo en Soria y no sale ningún diputado de Izquierda Unida, mi voto no vale para una mierda? Pues no, no vale para una mierda. <risa> Aunque además de esto eh, es muy interesante porque aunque los, los diputados estén asociados a la provincia No tienen ningún tipo de obligación con la provincia que les ha elegido Porque para eso está el cementerio de elefantes que es el Senado, la Cámara de Representación Territorial eso Este sistema fomenta el voto de las mayorías Y aunque muchos dicen que fomenta el voto de los partidos eh, nacionalistas Realmente lo que hace es... ¿Qué es lo que hace? Que jode el voto de los partidos más minoritarios en todo lo que es el Estado español. <risa> ¿Pero eso significaría que el PP y el PSOE tendrían más mierdas de gente que está ahí dentro que los partidos que merecen y eso y serían muy malos? Claro, porque uno cuando está en Soria dice ¿A quién cojones voto? <risa> <risa> <risa> ¿A mi primo que es la hostia? ¿O al del PSOE que va a salir? Y vota al del PP. Pero entonces tal vez el himno sapo que se creía que iba a ser el nuevo PSOE no quiso cambiar la ley de partidos porque pensó que se iba a beneficiar también. por no en se... el fondo le beneficia. ¡Qué hijo de puta! Por último tenemos la fórmula electoral. Esto lo voy a explicar rápido porque es muy fácil de entender. Lo primero que hacemos es quitar la morralla. Eso quiere decir que los partidos que hayan conseguido 5% de los votos se van a tomar por culo. Y después aplicamos la ley don. ¿Quieres saber lo que es la ley don? Tiene algo que ver con el tema mítico de principios de los 90, Please Don't Go. Podría tenerlo y molaría, pero no es así. La ley don, y lo voy a explicar muy de de manera muy sucinta para que todo el mundo lo entienda, porque esto es muy popular. Quiere decir que básicamente se atribuyen los escaños en función de los cocientes mayores que se obtengan al dividir sucesivamente los votos de cada partido por los números enteros de la serie aritmética hasta los escaños correspondientes a la discusición. Y esto se efectúa Ceuta y Melilla. Esto quiere decir que si obtienes pocos votos, te van a mandar a tomar por saco, ¿es así? Básicamente, pero así tenemos nuestra Constitución. Pero entonces, Izquierda Unida, que ahora se queja de la ley de partidos, a lo mejor cuando se montó, decidió que iba a aglutinar... El PC a muchos partidos de izquierdas pequeños Y entonces votó a la Leyton en su momento claro. Eso sería ser un poco asquerosos, ¿no? Sí, pero también es que luego le hicieron mucho el Breaking Dance <risa> <risa> Y hasta aquí los Briconsejos de hoy Con Antónchú ¡Britón con! ping pan propuesta pi laaj que españa es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles muchas gracias y al que le pique pues que se rasque <risa> bueno <risa> estamos eh, El tema que hemos escuchado al principio Es eh, la versión de la Alianza Popular De The Final Countdown Que es muy, una muy Maravilla, absoluta Hay momentos lamentables de la política española Resplandecientes Y animosos Y animosos Que maravilla Y ahora el señor Tejón nos trae Una sesióncita muy popa Bueno, ya he dicho muchas veces que me he traumatizado Lo voy a repetir, así que voy a soltar un speech Porque el otro día el Vittorio Gas me dio en ¡Súltalo! Voy del tirón. Yo lo que pienso es que pensar que tu voto va a cambiar muchas cosas es como pensar que jugando a la lotería tienes muchas posibilidades de ganarte la vida. Estamos hablando de un grado de participación minúsculo. Eres uno entre millones. Para mí, la clave no está en la abstención concienciada. Todo lo contrario. La clave está en entender que votar no es importante. La clave está en la abstención por pura indiferencia. Porque lo, lo que sostiene el poder no es el voto. Lo que sostiene el poder, entre otras cosas, es pensar que votar o no votar es importante. Cuando votamos, gracias a la educación que recibimos desde niños, al bombardeo de los medios de comunicación, al menos a un nivel inconsciente, sentimos que, no estam que, est que estamos tomando parte activa en la vida política. Si no, nos si no, no nos molestaríamos en votar. Ni siquiera nos molestaríamos en pensar en ello o en hacer campaña por la abstención. Aunque sepamos que la ley de partido es ridícula o que la inmensa mayoría de las decisiones políticas las toman los bancos, seguimos creyendo. Seguimos molestándonos en votar o en pensar si vamos a, no a votar, seguimos gastando nuestra energía en hablar de ello, en informarnos, en preocuparnos... Y esto nos relaja en otras facetas de la vida política que son más importantes y más útiles. Se puede pensar, hoy voto y mañana ya vuelvo a ser anarquista. Pero nuestra cabeza no funciona así. Algo que se hace en conjunto con millones de personas y que tiene tanta simbología y propaganda, no se puede hacer sin que nos deje una huella. Así es exactamente como funciona la sociedad de consumo. Se nos, se nos anima a creer que somos fríos seres racionales, que controlamos nuestro pensamiento y nuestro deseo, y mientras tanto se nos manipula a nivel inconsciente. Nos venden votar como nos venden comprar zapatillas. No votar es duro, es muy duro. Luego ves gobernar al partido, que da todavía más asco que los demás, y es difícil evitar sentir que una decisión tuya y de otras personas como tú podría haber hecho que alguna gente sufriese un poquito menos. Y en parte es cierto, ese es el chantaje emocional. Pero votar es caer en una trampa, es seguir un juego. Y puede pensarse, no pasa nada. Meto hoy un papel en una caja y mañana ya volveré a ser anarquista. Pero no es así. Votar es participar de un ritual, es casi un acto religioso. Es parte de la religión capitalista que mantiene a los que nos joden en el poder. ¿Por qué seguimos votando? Si sabemos que nos roban, si su explotación nos hace infelices. ¿Por qué seguimos creyendo aunque sea con dudas? porque aunque no dudemos al final a ciertos niveles muy inconscientes mantenemos incluso en contra de nuestros pensamientos racionales la fe en que el gobierno es algo real, inevitable, como mucho reformable? No lo es. Es un invento humano que solo existe porque creemos en él. El gobierno tiene poder porque creemos en él, igual que el dinero tiene un valor porque creemos en él. Cuando se deja de creer en una estructura, ésta se derrumba, y no hay represión violenta que la sostenga mucho tiempo. Por eso yo entiendo que abstenerse debe ser una profanación. La profanación de negarse a creer en algo que es malo para nosotras. Profanar significa arrebatar a los dioses algo que era de su propiedad, traerlo al mundo de las personas. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer con la política, traerla al mundo de las personas, hacerla nuestra. Y ya está. Al ¡Speech! Al ¡Speech! Tejón al Parlamento. Ah, no, que era... Escolbuto. Espera no votar. Esto es Escolbuto al Parlamento. Eso es. Me he confundido de persona. Ya no que Más cojones, escorbuto a las elecciones, para vivir alegre y contento, escorbuto al Parlamento. algo que os tengo que comentar. La Guardia Civil ha perdido las elecciones. Las ha ganado la Secreta. Eso sí, la Secreta somos nosotros mismos. Menos... menos Fermín. El Guardia Fermín queda fuera de las fuerzas de orden público. Por cierto, yo pido un aplauso muy grande para el guardia Fermín. Fermín. Fermín. Fermín. Fermín. Fermín. ¡Fermín! El guardia Fermín es el mejor de todos, ellos, eh, sin duda. Que se retira. Pues Bueno, yo me, me gusta un montón el speech, ha sido ha sido bonito e inspirador, como pero pero Pero yo, no sé, me quedo un poco con la sensación de... No creo que una... Creo que lo has al principio. Una abstención de forma, digamos, neutra o pasiva o pasota sea sea la solución. Hombre, evidentemente, si fuera del 100% sería un movidón. Pero pero no creo que el Estado deje de existir porque dejemos de pensar en él. Yo creo que el Estado tiene unas herramientas y es muy, muy fuerte. Es un jodido monstruo contra... Pero la única manera de que deje de existir algún día es que dejemos de creer en él. Cuando yo digo una abstención pasota, no es una abstención pasota de la política, es una abstención política de la... Consciente. Es una abstención consciente y pasota de la política estatal. O sea, yo hago política, me abstengo porque me importa la política pero me as porque esto no, o sea, no voy a poner carteles antiestado, el, el estado que le zurzan. Yo me voy a pelear contra él. No es una movida a reformar o a convencer a la gente de nada ni nada. Es lo que hay que dejar de lo que hay que dejar de sostener, pues lo sostiene la gente. Yo creo que al estado se le, o sea, para acabar con él hay que sustituirlo, evidentemente. Eso es lo que creo yo. Ya sea no es digo crear otra superestructura enorme gigantesca, pero sí que es, es, el Estado podemos ser tú y yo esto puede ser un, un Estado que funcione a nivel muy muy muy pequeño, llámalo como quieras pero una especie de comunidad o de, de grupo de amigos o lo que sea pero eso es lo que yo creo que puede acabar con el Estado, sustituirlo por otra cosa ¿qué opináis de de esta gente que se abstiene porque dicen ser políticos pues que hay muchas hay muchas vertientes de eso, ¿no? o sea, yo digo del típico de no, no yo es que a mí, a mí me da igual Eh, son todos son todos unos ladrones, son todos tal, pero luego se, se cagan todo. Realmente eso no es ser político porque sí que tienes una opinión política. Pues es que no votas, pero no eres consciente de no votar por lo que estáis diciendo vosotros. Hay uno que es apolítico y ha montado un partido. <risa> <risa> el joyas <risa> Bueno, es que hay partidos muy locos, o sea, ¿eh? Es que ser un político significa muchas cosas. Ser político es yo pienso que no se debería votar y que deberían mandar yo y los que piensan como yo. Yo Pero creo que espe es Esperanza político. Aguirre hay momentos en los que piensa, sí, claro, efectivamente, es que es mentira que se pillo sea político, lo que es es dictatorial, que no es lo mismo. ¿Tú qué piensas? Pau Pérrimo Ah, qué graciosísimo Era Yo ya Diciendo <risa> que, que es a político Y que le voten No, lo, lo brutal Es que ha salido Ese colega, ¿no? Sí ¿Cómo que ha salido? Sí, pero se presentaba Ciudadanos Pero le echaron ¿No? Le vale, echaron no, no, Qué no. lástima Más, El Ciudadanos tiene Un poco de estómago todavía <risa> ¿En serio? Ser, ¿no? sí. De los cuatro que tiene Uno le puso una bien ¿No? que tiene Como Alf tienes, <risa> Tiene cuatro Partidos con... divertidos <risa> en el mundo Hay una cantidad Hay muchos partidos divertidos En el mundo Y vamos a hablar de ello Más tarde Pero ahora vamos a hablar De otra cosa muy divertida de, de, de las elecciones que son los... Venga, vamos a, pues sí, yo eh, iba a hablar de, de, del, del pucherazo del, viene un poco así metido a, a cuña, pero sí el, pues el pucherazo eh, ya sabéis, el nombre que se dio a aquellos métodos de fraude electoral que garantizaba la sucesión de, de turnos entre el Partido Liberal y el Partido Conservador durante el periodo de la restauración niños, esto es vuestra clase favorita del instituto que lo sepáis, aquí en Cotocrema jajaja <risa> Pues el, el, el sistema político de la época se vertebraba mientras una mediante unas redes clientelares cuya figura clave era el cacique local que era este este proombre que se ocupaba de que las cosas salieran como debían de salir ¿no? y para ello pues tenía tenía una serie de, de tejejes y maniobras bastante algunas ingeniosas otras bastante cutres, desde directamente Hacer el recuento y mandar los resultados a hacer cosas muy chungas de... ¿Cómo hacer el recuento y mandar el resultado? Pues tú dejas que la gente vote. Y muy cuando bien. han salido los resultados, pues coges el papel, lo tiras a la basura, <risa> mandas otro y, dices, Mira, esto es". y ya está. Que, es que yo muchas veces me he coño, ¿por qué no lo harían así más a menudo? Porque se montaban... A... Entonces, es bonito de puro simple. Claro, pero no, se llegaban a montar movidas bastante curiosas como a lo mejor poner las urnas Entró de, de, del local De un partido determinado Y quien no tuviera el, el carnet del partido No podía entrar Ups. Entonces, Ups. Expande, ¿Qué ha Y bueno y Votos de muertos el, el rollo de los cuneros Que eran gente que a lo mejor eran de otras provincias Y venían a votar directamente ahí Con lo que tenían los votos repartidos Pero todos contaban Bueno, una serie de, de, de temas que se supone que ya han dejado de existir en, en el recuento electoral... ...o que si existen, se dice que ya no tienen eh, incidencia real en los resultados. Pero haciendo un poco de memoria y tal, conocemos bastantes casos de, de auténticos eh, pucherazos uh, 100%. Por ejemplo, en los 60 en Estados Unidos, la primera a la que se presentó Kennedy fue contra Nixon... Y el empate era muy claro y y entonces Kennedy lo que hizo, bueno, Kennedy y su grupo y su padre, en fin, todo su lobby, fue a mañar un poquito en Texas y en Chicago. Y en Chicago, que le ayudó fue una especie de cacique local, que en este caso era el, el mafioso que se, ¿cómo se llamaba? San Yancana, eso es. Que, que las los juegos de pruebas es. <risa> Pues por lo visto eh, Kennedy no le devolvió a este tío el favor Y le salió sí. Lo pagó un poquito caro ¿sabes? Sí, sí, dice, eso lo había eso yo... Que le mató la mafia Porque no devolvió los favores Yo no sé, hecho, pero bueno, ahí, queda, ahí, ahí, queda, queda, ahí se... queda Otra grande que estaba pero probablemente Le salió sí. el tiro por la culata ¿no? Total <risa> Otra muy famosa que recordaréis fue la del 2000, de Bush contra, sí. contra Gore. Sí, contra Gore. Con sí. Florida, ¿no? Sí, en Florida estuvieron pues estuvieron más de un mes haciendo recuentos de votos, porque es que si las papletas son liosas, que si los votos por correo no valen, que si lo, yo mal, llamo al juez y yo también le llamo porque te he hecho trampa, yo también. Bueno, en fin, pues un puto caos, que al final <risas> el resultado fue que George Bush salió presidente y tuvimos, pues eso, unos grandes años de felicidad a nivel mundial con este hombre en el poder de los Estados Unidos. Y de pucharazo, eso fue pucharazo, fue pucharazo ¿no? Casi seguro. Fue flipante. flipante, o sea, fue Claro, o sea, duraron como varios, ya te digo, varios meses intentando hacer trampas y más trampas y más trampas hasta que al final ya... ya el que dijo, hizo venga, más trampas vale. ganó. Claro, claro, total, fue muy duro. Luego en... El el gran amigo de Antoine Carr, eh, Vladimir Putin. Bien. Es un, es un gran famoso... Es un aquí está el pucherazo. Oh, yo lo he pensado huevos. ¿no? Es, es... ¿Eso ya se considera pucherazo? O sea, no, claro. Pues son... Aquí se le llama putinazo. O sea, lo de lo de Corea del Norte, lo de Rusia, eso ya es pucherazo es... Claro, son como unos métodos un poco más... Eh, bueno, son chanchullos, no son pucherazos, son, son chanchullos como que, bueno, hace poco... bueno coste... un poco el pucherazo pantén, porque yo lo valgo. Eso es. Claro, eso ya es una autoridad. Hay que Hay claro, muy chungos en algunos países, no sé, elecciones es que... en Liberia, cosas así, que salen a mejor más votos de la población total que hay y es, <risa> es, es, eso pasa muy chungo. Esta es, es la anécdota que os conté hace hace poquino de la muerte de Edgar Allan Poe. ¿Cuál es esa? Pues la muerte de pues, Edgar Allan Poe murió, bueno, aparte de porque era alcohólico y estaba así como dado dado al mal y a, al oscuro. Eh, eh, murió por una práctica que solían hacer eh, allá por Estados Unidos Este fue en Baltimore eh, En el siglo XIX Que era básicamente coger a la peña Pagarles bebida a casco porro Y luego llevárselos a las urnas <risa> a votar, es y a, a Poe le dio un mal de la bebida y se murió ahí en las calles de Baltimore por ahí, pues por lo visto eso, porque le emborracharon para llevarlo a votar. Una táctica civilina, ¿eh? Civilina. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Como los de bueno, con las viejunas. Exacto, claro, sí, claro eso es. es sí. yo, yo me o sea, Dijo, antes de votar me muero, y... <risa> y, y Yo, yo me soy un pucherazo muy guapo de México, que es muy gracioso, que, que el PRI, el, un partido que el pucherazo es, es marca de la casa, eh, le dio unas tarjetas que, que cada una correspondía como una cesta de la compra grande a la gente de un sitio para que votasen por el PRI. Y entonces algunas de esas tarjetas, o sea, el PRI es tan tramposo que engañó. <risa> los pucherazos. No tenían carro de la compra gratis. No tenían dinero, estaban vacías y lo mejor es que la peña hizo como una protesta pública en plan, <risa> hemos vendido nuestro voto, movida que es totalmente ilegal y te ponen a papelear y nos han engañado, que no nos han dado la fiesta de la compra. Está bastante bastante sí, bien. Es triste y gracias. Triste. triste y gracias. Es Escoton es crema. Escoton crema, es es así, es <risa> Escoton y crema. Escoton y <risa> crema. Bueno, Yo tenía un par de tácticas un poco más sofisticadas, sofisticadas como la de Cospedal, recientemente de, bueno, si modificamos un poco aquí en el la ley electoral y tal, el recuento de votos me va a salir mucho mejor a mí, que es una cosa que hizo Berlusconi también hace poco, en el 2008... Pero bueno, a Berlusconi en el 2013 le chaparon el chiringuito y últimamente anda un poco de capa caída, aunque es una de esas personas que retorna, como como Esperanza Aguirre y su sí, tamayazo. Y como el gazpacho si le echas mucho ajo. Eh, ahí y, y, ahí lo tienes, pero el gazpacho gusta, <risa> pero Esperanza Aguirre haciendo otro tamayazo ahora y volviendo a la presidencia de la de Madrid puede ser jodido, ¿eh? ¿no? La a mí otra vez alcaldesa. no. A mí me ha decepcionado Esperanza Aguirre Pensé que iba a hacer algo más que sacar a pecas La verdad Espérate Siempre ¿eh? esperanza Liberad a pecas sí, sí, sí. Y bueno, pues solo quería decir que El que bueno que el pucherazo no está muerto que Dicen que está muerto, no lo está y para, Ha habido bastantes casos últimamente La de 24M De ancianos con demencia yendo a votar En varias provincias, el lío de correos en Melilla Los votos por comida En algunos pueblos de Huelva Y compra de votos en Sevilla, no sé, esto es bastante chanchullesco. Y los votos por correo, ¿no? Que no sí. llegaron el 95% de la gente que quería votar o algo así. Sí, sí, bueno, eso ha tenido un término, ¿no? Pues el término de... El voto rogado, eso lo llaman, es, es. que tienes que hacer como una, un trámite muy complejo para poder votar. Claro, Entonces pues. lo llaman, tienes que rogar el voto, que el nombre ya manda han dado varios. Y, y claro, llamar el voto robado Porque es que, o sea, antes votaban como un 30% De la gente que está afuera Y ahora votan un, en estas últimas han votado Como un 6 o algo así Bueno, lo han intentado mucho, lo han conseguido pocos Exacto Porque la burocracia se los come Porque es imposible Ya lo hemos hablado de, de algunos conocidos Que tenemos que... Lo han tenido muy chungo, igual que extranjeros residentes en España, que también lo tienen... Parece que al principio es fácil, pero luego realmente es mucho más chungo. Sí, yo también pienso una cosa que además pienso igual que Ana Wall, y creo que lo vas a decir, ¿lo vas a decir? Yo lo que iba a decir es una cosa que hemos estado hablando, que, que por otro lado... O sea, yo antes de reivindicar que ha habido bastante campaña... Bueno, yo para empezar, mis votar es una mierda, pero puestos a reivindicar un voto antes que votar el voto de la gente que está afuera lo principal sería votar el voto de toda la gente que vive aquí, que está aquí y que no puede votar. Nosotros hemos estado viviendo dos años en Toronto, que es la ciudad con más en la que vive más gente que no ha nacido allí, que no tiene la nacionalidad del mundo, entonces literalmente es una ciudad donde el 50% de la gente que vive y trabaja allí no tiene derecho al voto. Que es, que es surrealista, o sea, las elecciones son, todos hablamos de ellas, porque al final es la puta mierda, que todos hablamos de ello, y, y tú y yo hemos estado hablando de que es el alcalde tal, que es el alcalde cual, y es como, es que de, de nuestros amigos, de nuestro entorno en Toronto, es que es que no no, no podía votar ni Perry, y, y la gente que podía votar eran como, bueno, por los que nacarañeses no, ya, que es un proceso de años y años y años. Y, Hombre, aquí, es... y aquí tres cuartas de lo mismo aunque haya menos gente fuera es una forma de quitarse a un porcentaje de gente humilde probablemente de clase trabajadora así de fácil sí, lo que pecas desayuna por las mañanas <risa> pero luego está desarrollo de la marea granate que yo lo siento mucho para que nos esté escuchando que sean pro la marea granate que se quiero decir si te has ido a vivir a otro sitio pelea por tener el voto en esa ciudad y en esa comunidad porque es allí donde vas a hacer política donde en algún momento dado te vas a enfrentar con esa política, no aquí si tal, pues ya si eso te enfrentas con la embajada y entiendo las elecciones nacionales, puesto que todavía tienes pasaporte español a pesar de que no estemos de acuerdo con los pasaportes pero existe, ¿no? y vienes aquí de vacaciones y pues para que te sea más fácil el acceso al consulado en un momento dado, si lo necesitas pero yo lo veo, hay planteamientos que, que, que a mí no me parecen de base pero, pues, pues, pues, o sea, es que bueno estoy totalmente de acuerdo, sí, sí, sí, sí. Yo quería preguntar una cosa con esto que has dicho, el pucherazo. Oye, es que yo cuando voy a casa de mi madre veo la tele y la tele, joder, es que no sabéis lo que destruye. O sea, es que es brutal, destruye muchísimo. Ya, yo vi Tele Madrid en casa de mi tía el otro día un rato. Y quería preguntarte una cosa, porque es que ahora un poco en lo que está um, Esperanza, ¿vale? Y un poco la gente de derechas diciendo es que como ellos han eh, tenido más votos, han obtenido más escaños en general en muchas de las opciones, eh, que si... Que, que, que en realidad quien debería de gobernar es la lista más votada. Eso es lo que ellos argumentan. Eso es un poco pucherazo. Eso ¿no? es totalmente pucherazo y aparte no es un no, esto no es un sistema pre presidencialista, por así decirlo. Se supone que es un sistema parlamentario, entonces Eso es realmente eh, importante o sea, Eso es un jodido pataleta Y yo creo que no tiene Es que no tiene ni siquiera base no Base legal ¿sabes? Recordemos que, que Quien gobierna son el Santander, el BBVA Y Goldman es? Sachs Eso partamos de esa base Ese es el gobierno de verdad Germán ha votado <ríe> Eso, Lo he dicho desde el principio, he puesto las cartas sobre la mesa Autoflagelamiento En Toronto le jodió no votar No, la verdad es que no Era más feliz Es curioso eh, Como último dato sobre tema Este que estábamos enrollándonos un poquillo de, de, los de los españoles en el extranjero Que uno de los trámites que tienes que hacer Para votar en el extranjero Significa que pierdes tu tarjeta sanitaria española es, en serio? Es muy sí, Está sí, bastante bien. Es muy interesante. O sea, es básicamente Está sí, guay. Está bien pensado. Esa es la Estás razón? aquí por la que si estás en el in, en? no te vayas a escribir al consulado, no sea gilipollas. Ever. Bueno, All pues in. vamos, nos, nos ponemos un tema anarca para desengrasar. Sí, uno que sea muy guapo. Como el fiery de arriba y de abajo. Lo ponemos primero como hemos hablado mucho y luego lo presentamos. Es que es tan bonito. ¿Qué Venga, adelante, vamos a sonar, vamos a hablar y luego hablamos de él. Vamos a quiero decir, vamos a escucharlo y luego la mordel. Dale que I got her a Arizona residency, one too drunk to register, and say that I don't believe in it anyway I still shake my head at ballads cast for elephants I shake my head at ballads cast for donkeys cause I swear to god our leaders they will be the death of us it's a ballad we can cast to set us free, but there's no brick we can prove it will end poverty, you can't blow up his beat 1070 things will never be It's as simple as when I was 12 years old Reading Karl Marx in my bedroom alone And since there have been laws, there have been criminals There have been thieves since there's been property And the day will come again when none of those things are around I just hope it's before people go extinct So vote November 2nd if it seems right to you Don't vote if you think it just holds us down Just tell me what we're gonna do On November 3 To make sure there's no government left elect Two years from now Just tell me what we're gonna do On November 3 To make sure there's no government left elect Two years from now Vale Pues nada, esto es un tema de Ransacker Glory Uno de los grupos de Pat de Pani Que es un chaval del que estamos escuchando mucho últimamente Y en él hace una reflexión sobre... Sobre, bueno, de que ir a votar o no ir a votar, que no es la, bueno, la hacía reflexión de que no es la cuestión, o sea que ve a votar si te sientes bien, no votes si crees que esto es solamente una huida hacia adelante y nos llevará al abismo, simplemente dime qué vamos a hacer de aquí en otros cuatro años para que no tengamos, no haya ningún gobierno que elegir. Y, y, y luego también decir que este pibe me lo has descubierto Y es que es espectacular Mola un montón paz de Devani y si podéis escuchároslo y leeros las letras es Porque un guay. montón es la Somos hostia. fans En Cotton Crema, si algún día podemos, haremos un monográfico Haremos un monográfico Y ahora quiero decir un hurray Quiero reivindicar a una serie de políticos A personajes que, que de los que yo sí me hubiese sentido orgulloso Que me hubiesen representado Quiero reivindicar a... Incitatus, el caballo de Calígula Que fue nombrado cónsul Por su dueño psicópata Quiero reivindicar a la mula Milton Que en 1938 En Milton, en un pueblo de Washington Ganó las primarias Del partido republicano Quiero reivindicar a Esmeni la Cabra La concejala de la ciudad de Yabotao Que en 1954 Ocupó su escaño con dignidad Quiero reivindicar a Cacareco que en 1959 en la ciudad de San paulo obtuvo 100.000 votos, el 15% de la participación. Y fue en su momento el candidato más votado de la historia de la ciudad. Quiero reivindicar a Jesús, al demonio, a los Obamas falsos y a los Vildades falsos. Y a Paulo Bautista, el Superman que tira rayos X por los ojos, a los comunistas. Que se presentan cada año en Brasil donde el voto es obligatorio. Y hay gente que tiene que votar a estos dementes para poder abstenerse. Quiero reivindicar a... Tiririca, que en el 2010, payaso profesional, ganó un escaño en Río de Janeiro con, atención, 1.348.295 votos Uno de sus eslogans era, el papel de que voy a tener en la política es papel del váter Y quiero reivindicar a Vermin Supreme, que utiliza una bota de pescador como sombrero Sí, es maravilloso <ríe> súper guay Asegura que si alcanza la presidencia de Estados Unidos Habrá ponis para todo el mundo Y que investigará los viajes en el tiempo Y aplicará en ello la mayor parte del presupuesto nacional Y que además utilizará los zombies como fuentes de energía Quiero apoyar a Dustin el pavo Que quedó quinto en unas elecciones presidenciales en Irlanda en 1997 Y además fue Eurovisión Y quiero reivindicar el partido de la cerveza Que tiene representantes en Rusia, en Ucrania, en Mielorandes Rusia En Checoslovaquia En Noruega Y en Polonia ¡Viva la democracia! ¡Hurra! Pero lo que he dicho es verdad Muy rico ¿Sabes que Chuck Norris Sacó 80.000 votos En Rusia en 2012? Y ni siquiera se presentó ¿Qué es Norris? El pavo que he dicho Es una mascota De un programa infantil Que tampoco se presentó ah, sí, quedó da, quinto Daciendo el pavo Es que fue a Eurovisión Además Sí, no lo sabe ¿Y tú quieres reivindicar A otro partido Que no es de broma? No, es que no solo quiero para. reivindicar Quiero lanzar una reflexión Al aire ¿Qué le ganemos Que es un partido pro-leganés Ha brechas. sacado 400 votos en el Ayuntamiento De Madrid, ¿qué pretenden? Es ¿Qué peña? conspiran? ¿Quién es esa peña? ¿Qué quieren de nosotros? No, Leganemos es el Podemos de Leganés Ah, es el Podemos bueno, ah, en Uleg. Uleg. Uleg. No, no, no, yo no estoy pensando nada Porque me habéis cortado Perdona, ¿qué ha pasado Con esta gente? ¿Quieren hacer Del de, de, de Ayuntamiento de Madrid un reductor de Leganés. Nos de están Madrid? conquistando por el otro lado. A la presidencia del gobierno. Le ganemos. Le ganemos. Viva para España. Mucho ojo. Victorio Gasman, buenas, <risa> buenas noches. Pau Pèrimo y suquelele. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Antoancar. Me encanta que allí diga maniaca, coto maniaca. Lejón. <risa> corazón. Ana Table Warrior. O pues I love you. Yo soy señor Tejón, esto es la emisora de Radio Libre Autogestionada, Radio ELA. Gracias por escucharnos, Coton Cramar. Vecín, escuchen Radios Libres.